Tras el bochorno de ayer, hoy las temperaturas se van a estabilizar. Gracias al viento de componente marítima, van a bajar y alcanzaremos una máxima en torno a los 23 grados. Ahora el termómetro de Teleelch indica 17,3 grados de temperatura. Hoy estará de nuevo en Elche el presidente del Consejo, Chimo Puch. Estuvo en Domingo de Ramos, participando en la procesión de Las Palmas, cuatro días después de que la, General la Generalitat otorgaba a la Semana Santa ilicitana la declaración de fiesta de interés turístico de la Comunidad Valenciana. Pues hoy regresa para participar en el acto institucional en el que se va a nombrar a Tomás Vives Antón, hijo predilecto de Elche. Tomás Vives falleció el pasado año, fue un sabio, estuvo al frente del Tribunal Constitucional como vicepres eh, vicepresidente, fue catedrático en mérito de derecho penal, un maestro de juristas y un hombre muy comprometido con las libertades democráticas. Este nuevo reconocimiento no debería convertirse en plataforma para ningún candidato electoral. De cathedral, you're bringing me down. You stood and you watched that. My baby left town. Y hoy les contaremos otras noticias. Le diremos adiós al edificio del cine ideal. Está en marcha el derrumbe del emblemático inmueble. Las obras para tirar abajo este edificio de la calle Blas Valero avanzan rápidamente. Su futuro. Pasa por albergar oficinas en este solar. El Partido Popular ha exigido a Chimopuch que vuelva el Centro de Coordinación de Emergencias, el CICU, a la provincia de Alicante para evitar que se sigan perdiendo más vidas por llegar tarde a las urgencias, como ocurrió, dicen, en la pedanía de la Marina, que se tardó 25 minutos en atender a un paciente que falleció al enviar un Samu desde Elche cuando había otro disponible mucho más cerca en Guardamar. Elche rozará las 10.000 plazas de ECP en el próximo curso, con 19 nuevos ciclos de formación profesional para 700 plazas más. El Día Internacional del Pueblo Gitano, en Elche, vivió ayer por la tarde su puesta de largo con un multitudinario acto y también reivindicativo, celebrado en el Gran Teatro. Ayer se anunció que la Generalitat va a impulsar un proyecto piloto para adecuar el Molí del Real. Ayuntamiento y Consillería proponen soluciones innovadoras que permitan la renaturalización de los espacios. Y en lo deportivo, la plantilla sigue preparando el partido frente al Girona este domingo. Ayer el técnico argentino realizó un entrenamiento específico y Tete Morente, en rueda de prensa, reivindicaba la figura del nuevo entrenador, Sebastián Becasese, por el paso de futuro que se ha dado con este fichaje al pensar, dijo, en la próxima temporada. Informativos en TeleElch Radio Marca. Pues cuando pasan cuatro minutos de las nueve de la mañana, comenzamos con la previsión. Hoy estará en Elche el presidente del Consejo, Chimo Pucci, candidato a la presidencia de la Trinidad. Primero visitará a las 10 una empresa de automoción situada en la cartera de Ilche Santa Pola y luego asistirá a mediodía al acto institucional para nombrar hijo predilecto de la ciudad a título póstumo al jurista ilicitano Tomás Vives. Los encargados de la lectura de la Laudatio serán el exministro de Justicia, Juan Alberto Belloc, y el embajador de la ONU, Inocencio Arias. Tomás Vives Antón fue uno de los más prestigiosos e influyentes juristas de las últimas décadas. En 2019 recibió la distinción de la Generalitat por la defensa de los derechos y libertades constitucionales y en el 95 el Ramdor. No es el único distintivo que le da su ciudad, ya que en 2013 se le dedicó una plaza en el Raval a petición de varias entidades. Se nos van los ilicitanos ilustres y también desaparecen algunos edificios destacados... ...como el que albergó los antiguos Cines Ideal en la calle Blas Valero y numerosas discotecas. Es una noticia que hoy nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Nada queda de lo que fue el emblemático edificio de la calle Blas Valero. Las giratorias están demoliendo ese espacio de más de mil metros cuadrados edificado en 1978 y que llevaba años cerrado. Primero se quitó el amianto de la fachada y después comenzó su derribo. Los vecinos de la zona durante estas semanas pues, eh, comentan entre recuerdos lo que fue el inmueble mientras van quedando solo escombros. La nave fue una sala de cine, los cine ideal, que en la década de los 90 se reconvirtió en salas de fiesta como Hollywood, Copy y Y posteriormente Tantalón, Camelot, Seven y Divine. Con su derribo se pone fin a una época en el centro de la ciudad. En un futuro se levantará allí un edificio de oficinas, aunque se desconocen más detalles. Lo que sí sabemos es que se peatonalizará su entorno, ya que se quiere ampliar el intercambiador de buses de la pasarela. Gracias ICIAR por estos detalles y Elche va a seguir apostando por la formación profesional. El próximo curso se ofertarán 19 nuevos ciclos, nuevas titulaciones con 700 plazas más para rozar los 10.000 matriculados. Es lo que anunciaron ayer en Rueda de Prensa. Nos amplía esta noticia nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Elche ofertará al el próximo curso 9.600 plazas de formación profesional. Se trata de 700 más que en la actualidad, gracias a la futura ampliación de la oferta educativa con 19 titulaciones más. Algunos de estos cursos son una novedad en Elche, como la implantación de la familia de química con un grado medio. También el superior de energías renovables en el Instituto Cayetano Semper. Y más novedades, nuevos ciclos de la industria alimentaria en el Instituto Vicente Verdú. Imagen personal, informática y acondicionamiento ...físico en el Montserrat Roche... ...además de ciclos semipresenciales... ...sobre sanidad, turismo e informática... Sin olvidar la oferta plurilingüe, es decir, que parte de los módulos se impartirán en inglés, caso de hostelería y turismo, o el de comercio internacional del Victoria Kent. Y el Misterides. tras el éxito del ciclo de cómic, incorpora un grado medio de asistencia de producción gráfica interactiva. El objetivo es estar en contacto con el mundo empresarial y social, para conocer las necesidades reales y la demanda de empleo. Desde el año 2019, en Elche ha aumentado un 33% la oferta de FP, que actualmente tiene un índice de empleabilidad superior al 60% en la Comunidad Valenciana. Según el alcalde, Elche sigue apostando por la formación profesional. Pues escuchamos al director general de la FP, Manuel Gomicia. We zijn que toda la formación profesional, sobre todo la relacionada eh, con la ciudad de Elche, tenga empleabilidad, tenga una relación causa efecto, formación-empleo y, y en contacto con el mundo empresarial y el mundo social para que toda esta oferta eh, realmente sirva eh, para aumentar la empleabilidad de, de las personas. Y el 9 de mayo se va a celebrar en Crevillent, la primera feria comarcal de la formación profesional del Vice Vinalopó. Una iniciativa en la que se espera la presencia de alrededor de 2.000 alumnos de Elche, muchos de ellos de tercero y cuarto de la ESO, para conocer de cerca la oferta de FP en nuestra comarca. Cambiamos de asunto. La Generalitat, junto al Ayuntamiento, impulsan un proyecto piloto para la adecuación y puesta en valor del Molí del Real y para recuperar la arquitectura singular, es lo que dijeron en una nota de prensa. El edificio ejercerá como centro de interpretación del agua y centro de mando para el riego de los jardinos, jardines y huertos de la zona con agua regenerada de la acequia. La iniciativa cuenta con una inversión de 600.000 euros a cargo de los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Pues Ciudadanos ha propuesto que el Molí del Real se convierta en Museo del Agua y que las instalaciones del Huevo, el centro de visitantes de turistas, sea una sala de exposiciones. Según el candidato García Ontiveros, con estas dos actuaciones se completaría la ruta museística dentro del Parque Municipal. Esta es una de las propuestas sobre patrimonio que va a incluir en el programa electoral de Ciudadanos. Y el alcalde y candidato electoral, Carlos González, ha calificado de ocurrencia la propuesta del candidato del PP a la presidencia de la Trinidad, Carlos Mazón, de convertir el viejo convento de La Merced en sede permanente del Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana. Pero también quiero decirle que, que veo al señor Mazón eh, demasiado ansioso... Eh, cuando acude de visita a nuestra ciudad y planteando temas que yo creo que carecen del análisis en profundidad que requieren eh, decisiones o propuestas tan importantes. Por lo tanto, creo que es una ocurrencia del señor Mazón, una ocurrencia con muy poca consistencia. Hay po El candidato popular Pablo Ruz le ha respondido. Ha dicho que Carlos González está más pendiente de criticar los proyectos del PP que de explicar los suyos propios y le reprocha que no haya hecho nada en estos ocho años por el convento de La Merced. Se está dando una paradoja en el Che. El señor González se está convirtiendo en un problema. Cuando Carlos Mazón anuncia una inversión importante en Clarisas, el señor González sale para oponerse el que no ha hecho absolutamente nada de nada en clarezas en ocho años, el que decía que iba a rehabilitar la capilla, el que había consignado 200.000 euros y que ha sido incapaz de ejecutarlos, ahora se opone a que Carlos Mazón, futuro presidente de la Generalitat, invierta en un edificio tan importante. Sobre el justificante de pago que debe remitir el Ayuntamiento a la Diputación para recibir los cuatro millones y medio de euros por el suelo, El alcalde ha asegurado que ya está preparado, aunque ha criticado las tediosas exigencias poco habituales de la Diputación para realizar ese reembolso. Si, eh, si hubiera sido menos exigente con algunos requisitos que entendemos que son accesorios, que no son fundamentales, probablemente lo hubiéramos podido hacer mucho antes. Sin la inscripción en el registro de la propiedad y sin una segunda tasación, que me parecen dos peticiones un tanto extravagantes, pues probablemente ya estaría justificado. ¿Y Volvemos de nuevo a las propuestas electorales. El PP presentó ayer su proyecto para regenerar el solar de Highton en Carrús. Según Ruth, su iniciativa alberga crear allí un auditorio, un centro sociocultural y oficinas municipales. También plazas de aparcamiento, unas 160, aunque no subterráneas. El candidato popular asegura que este proyecto será clave para impulsar la economía en el barrio y rehabilitar este espacio urbano. Lo que, además, incrementa El estacionamiento, en este caso sería prácticamente superficie, vigilado y gratuito, no se va a cobrar un céntimo por aparcar en este espacio, porque se aprovecha, como os digo, el desnivel, la cota, el desnivel de, la calle, de las dos calles, la calle norte y la calle sur. Y compromiso. tras reunirse ayer la candidata Esther Diez con las asociaciones de comerciantes del centro de la ciudad, ha propuesto seguir con la peatonalización y con la dinamización del casco histórico. Desde Compromís Perelch apostamos por ampliar la transformación del centro de la ciudad de manera que se potencie todavía más el comercio en esta zona. Esto pasa por generar un entorno más amable con la peatonalización de más calles, dado el éxito de actuaciones como la peatonalización de la corredora, también continuar en la mejora de la iluminación, seguir avanzando en mayor limpieza… Contigo Elche propone situar el nuevo mercado central en el centro de congresos actual en Puerta de la Morera para evitar duplicidades cuando se construya el futuro Palacio de Congresos en Altavix. Según el candidato Carlos San José, dispone de un amplio parking subterráneo para vendedores, la ubicación escogida y una excelente, un excelente emplazamiento por su cercanía en el centro de la ciudad. Nuestra propuesta sería traer un mercado aquí, ya que tiene un parking subterráneo que ha sido el gran problema de los políticos, tiene una gran explanada y está ubicado en un sitio idóneo para dinamizar el centro. Y el edificio de abastos de toda la vida podría rehabilitarse y dedicarse como espacio cultural para conciertos, obras de teatro o cualquier otra actividad que quisiera desarrollarse. Y seguimos con más asuntos. A lo largo del pasado mes de marzo han continuado las labores de control, e inspección de transporte y otras infracciones de tráfico en el aeropuerto de Elche. Las inspecciones han logrado detectar múltiples casos de traslado ilegal de pasajeros por toda la provincia con taxis piratas. Para este tipo de acciones la propuesta de sanción asciende hasta los 4.000 euros, Un conductor de estos taxis piratas reconoció ante los agentes que estaba realizando una actividad ilegal y que hacía viajes del aeropuerto a Torrevieja, cobrando 15 euros por persona y trayecto. Y en clave de sucesos, la Policía Nacional detuvo al autor de un robo con fuerza en un comercio del centro de Elche. La rápida actuación policial le permitió, permitió localizar y detenerlo, recuperando la caja registradora. La llamada de un testigo consiguió frustrar el robo. Tras su detención, los agentes descubrieron que entre la ropa ocultaba bolsas de plástico con monedas que sumaban más de 130 euros y décimos de lotería. La Guardia Civil ha detenido a una banda que se dedicaba a robar coches para utilizarlos en alunizajes en diversas localidades de Murcia y Alicante, entre ellas Elche. En la operación se han intervenido 16 vehículos, de los cuales 11 se han devuelto a sus dueños. Tres personas han sido arrestadas, aunque solo está en prisión El Cabecilla. La Guardia Civil realizó el registro en un taller clandestino de Ilche, donde se detuvo a dos de los eh, tres autores, recuperando objetos por valor de 12.000 euros, placas de matrículas dobladas y documentación de los vehículos sustraídos. Más asuntos. Esta semana acabó el plazo, el martes, para presentar los recursos de casación ante el Tribunal Supremo para evitar el recorte del trasvase Tajo Segura. Pues bien, el Partido Popular ha calificado de muy grave que 10 municipios de la Vega Baja, gobernados por el PSOE, hayan reclamado en su recurso el mismo caudal ecológico que el Consejo, 7 metros cúbicos, cuando los regantes del Segura piden 6 metros cúbicos, ...con criterios técnicos. Escuchamos a la diputada Ana Serna. Me parece muy grave que los alcaldes de la Vega Baja... ...y alcaldes del Bajo Vinalopop... ...que conocen de primera mano la problemática... ...que conocen el sentir de los agricultores... ...de los regantes, me parece muy grave que antepongan los intereses políticos a los intereses generales de sus vecinos, apoyando esa pantomima, porque es una pantomima de recurso que ha presentado la Generalitat, que para nada defiende los intereses de esta provincia. Además, ayer el portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes, José Juan Zaplana, denunció que la nueva organización de las emergencias impuesta, dijo, por Chimopuch y por la que se suprimió el Centro de Coordinación de Emergencias de Alicante. Está sembrando el caos en la provincia y cobrándose ya vidas por el retraso en la atención de las urgencias. Explica que en La Marina se tardó 25 minutos para atender a un paciente que falleció al enviar una ambulancia desde Elche cuando había otro SAMU disponible mucho más cerca, en Guardamar. Lo escuchamos. Personas que, por el desconocimiento de los operadores de las centralitas del territorio de la provincia de Alicante, eh, pues se ha llegado tarde a una atención de urgencias eh, de una persona y que le ha costado la vida. Exigimos y planteamos la devolución del CICU a la provincia de Alicante, como ya ha prometido Carlos Mazón, que volverá a hacer a partir del 28 de mayo si ganamos las elecciones o si cuenta con el respaldo de los ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Seguimos con más asuntos sociosanitarios. El Ayuntamiento busca un nuevo espacio para ASFEME, la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedades Mentales. Este compromiso se obtuvo tras la reunión mantenida entre el alcalde, el concejal de Derechos Sociales y la directora de la Asociación ASFEME. El equipo de gobierno busca alquilar un nuevo local de entre 400 y 500 metros cuadrados. Según Carlos González, en el próximo pleno se aprobará la modificación presupuestaria para tal fin. Hablamos ahora de cultura. El Festival Abril en Danza ha comenzado y en Elche sus escenarios son el Escorchador y el Gran Teatro. Este sábado en la terraza del Escorchador habrá actuaciones de baile contemporáneo y la próxima semana, el próximo domingo 23 de abril... La gala Emergentes se llevará a cabo en el Gran Teatro con la presencia de ocho propuestas novedosas a cargo de compañías que despuntan Asun noales coreógrafa y bailarina ilicitana y directora de este festival. Internacional de la danza eh, tenemos bueno, Emergentes que lo tenemos el 23 de abril en, la, en el Gran Teatro de Elche y ahí tenemos a ocho compañías diferentes de, que vienen de lugares diferentes y que están arrancando sus proyectos, sus proyectos como compañías profesionales y luego tenemos el 25 de abril hacemos una actividad exclusivamente para profesionales porque también me parece importante dentro del festival crear como diferentes espacios uno es el espacio de formación para a nuestro alumnado, a la gente joven que está en formación poder acercarles a los coreógrafos internacionales. Y más previsiones culturales, este sábado en el Gran Teatro a las 8 de la tarde actuará Rufus One Break con motivo de la gira por España que está realizando este célebre cantautor estadounidense, autor de éxitos como Aleluya, y que este fin de semana pues, hace parada en nuestra ciudad. Y un día después, el domingo, 16 de abril, a las 7 de la tarde, en el mismo lugar, el grupo Elefantes celebra su 25 aniversario con un concierto donde volverán a sonar algunas de sus grandes canciones, como La forma de mover tus manos o La niña morena. Ayer por la tarde en el Gran Teatro se llevó a cabo el acto conmemorativo del Día Internacional del Pueblo Gitano, con la lectura de un manifiesto en el que se explicaron los avances y lo que queda para acabar con la discriminación, con el antigitanismo. Un día para denunciar que todavía hoy, por el mero hecho de ser gitanos o gitanas, veamos vulnerados nuestros derechos y por consiguiente el ejercicio de una ciudadanía plena. En el acto se rindió homenaje a dos figuras de la comunidad gitana ilicitana, a Constantino Amador Vargas y a Carlos Torres Cortés, el fandango, y hubo diversas actuaciones musicales de artistas referentes del pueblo calé. Luego, a las siete y media de la tarde, en el lecho del río Vinalopo, se escenificó la ceremonia del río, en la que se lanzaron pétalos de rosas en recuerdo a las víctimas gitanas del holocausto y de otras acciones de odio.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 Que sientes placer con mi dolor, no lo negarás, y tras tu sonrisa no puedes esconder, que hay un niño solo que tiene miedo y quiere correr. No me das opciones más que saltar al vacío. Y es que no soy tuya, soy solo mío y de nadie más. ZANG Glorieta, con Rosemary Alonso. Hoy en nuestro relato de noticias les hemos contado los resultados de las inspecciones y de esos controles policiales que se están llevando a cabo desde el pasado mes de marzo en el aeropuerto de Elche. Según los taxistas, eh, siguen. ...en eso les hemos contado que siguen los taxistas piratas... ...recogiendo pasajeros de forma ilegal... ...quitando así el trabajo a los taxistas de Elche... ...que han visto una ampliación de licencias en el municipio... ...para poder acabar con los graves problemas... ...que desde el pasado año, sobre todo en verano... ...y durante los festivos y durante los fines de semana... ...hemos sufrido por falta de taxis en la ciudad... ...pues bien, para hablar del sector... Y también de las novedades, contamos con el presidente de la Asociación de Taxistas de Che, Prudencio Azor Martínez, a quien saludamos. Muy buenos días, Prudencio. Buenos días, con Bien, pues lo primero, los resultados de esas inspecciones en el mes de marzo, eh, el propio ayuntamiento nos indicaban que se han sancionado a muchos conductores, a muchos taxistas piratas que siguen yendo al aeropuerto para recoger a esos pasajeros que quieren trasladarse, por ejemplo, a Torre Vieja. ¿Vosotros qué pedís para acabar con el intrusismo? Porque lleváis así como décadas reclamándolo. Sí, nosotros desde el sector del taxi de Elche lo que hacemos es eh, ...perseverar en el ayuntamiento y en la policía local en los controles... ...porque aquí existen casi piratas pero realmente son personas... ...que se hacen pasar por chofer de, de un medio de transporte... ...sin estar cualificado para ello y sin papeles en regla... ...para ejercer la profesión. Pero esto ha ocurrido siempre... Eh, ...recuerdo que se han aplicado medidas... ...esas medidas están funcionando... ...porque si siguen todavía sancionándose... ...a esos conductores ilegales... Eh, ...¿qué es lo que está fallando? Sí, a día de hoy... Eh, ...hay controles por parte de la policía local... ...que lo estamos viendo en los medios... ...y es una cosa sí, que realmente está pasando... ...durante muchos años... ...entonces vamos a dejar actuar a la policía local... ...y que hagan su trabajo. ¿Veis que hay un repunte? ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Cómo, ¿Cómo estáis vosotros viendo la situación de los taxis piratas... ...en el aeropuerto de Elche? Sí, vemos cada vez más aumento de ellos. ¿Y si saben los motivos? ¿Pensáis los motivos son los que son de Torrevieja... ...son de Alicante? ¿Vosotros qué pesquisas son las que habéis realizado? Pues mmm, localizamos de, de todas las lo, localidades, de Torrevieja, de Benidorm, de Alicante, eh, de todas las localidades cercanas. Bien, pues eso es un problema que, como tú has dicho, estáis dejándolo en manos de las inspecciones policiales para que se pueda atajar. Y vamos al siguiente problema que tenemos en Elche, y es que los usuarios nos quejamos sobre todo... En esta Semana Santa hemos visto lo difícil que ha sido coger un taxi. ¿Sigue faltando, ¿Siguen faltando taxistas en el Che? Taxistas sí que hacen falta. Eh, licencias, al final es el ayuntamiento quien las va a dar. Eh, ellos, lógicamente, van a ver eh, los años de evolución tras la pandemia y, según estudio, ya las tiene el pleno del ayuntamiento. Ya a partir de ahí se irá un protocolo pero ¿cuándo se podrán ampliar el número de taxis en el CHE? De momento, eh, usted ha reconocido que sí hacen falta taxis. De momento, ¿cómo están ustedes capeando el temporal? ¿Cómo están ustedes recogiendo la demanda de los usuarios para que el enfado no sea mayúsculo? Pues a día de hoy hacen falta licencias, pero como he dicho anteriormente, es el ayuntamiento que las da. Eh, de momento, capeando desde Radio Taxi, ...con todos los medios que tenemos. ¿Cuánto se pueden... ...ustedes han dejado en esta Semana Santa... ...cuál puede ser... ...qué balance me hace usted de, de la Semana Santa... ...¿se han dejado muchos usuarios... ...sin poder coger taxi? Al final... Eh, ...usuarios sin coger... ...no, no porque realmente... ...nosotros estamos en constante movimiento... ...lo único que tiene que hacer la gente... ...es esperar... Dos, cinco minutos, lo que haga falta. Eh, si ella espera un poquito, lo vamos a recoger, que no se preocupen. Nosotros no cerramos. Trabajamos las 24 horas del día, los 365 días. ¿Para cuándo estarán las licencias concedidas? Porque ha dicho que es el ayuntamiento, pero ¿qué, qué saben ustedes de la tramitación del número de licencias? Pues, eh, como he dicho anteriormente, esto es un protocolo que tiene que seguir el, el ayuntamiento. Esto publica una base, ver los actos, las listas y tiempo no lo sabemos. Tememos que lleguemos de nuevo al verano, que se multiplican los servicios y vuelva otra vez a tener el mismo problema que el verano pasado, que no haya taxis en Elche. ¿Esto puede ocurrir? Pues ocurrir, eh, no tiene por qué ocurrir porque ya le digo que estamos en constante movimiento. Si esperan un poquito se les va a atender. Eh, lo que no puede ser es que si hay un repunte en el que hay 200 taxis, eh, eso no, no puede estar todos los días trabajando, estos 200 taxis. Pues Prudencio, hábleme de las cifras. ¿Cuántos taxistas hay en estos momentos cubriendo la demanda en la ciudad, en el aeropuerto y cuántas licencias son las que se van a aprobar, las que se están tramitando? Son 204 licencias las que hay en Elche en el aeropuerto hay unas 120 aproximadamente y en Elche trabajando unas 70. 70 sí, son 70 140 aproximadamente. Aeropuerto. O sea, 140 en el aeropuerto y 70 en la ciudad. Sí, en el aeropuerto lógicamente tienen sus días de descanso. ¿Y ese porcentaje no pueden, eh, viendo que desde el pasado año hacen falta taxis en Elche, no han podido ustedes compensarlo, mandar más taxis del aeropuerto a la ciudad? Pues lógicamente el aeropuerto atiende al año son 15 millones de, de turistas. En Elche hay usuarios también, pero no podemos comparar el aeropuerto con la ciudad. Por eso se amplían las licencias. ¿Cuál, ¿Cuál es el número al final que ustedes han decidido o han dado el visto bueno? Porque siempre eran reticentes a la hora de ampliar el número de licencias. ¿Cuántas son? Son las que faltan por conceder, son 24 en la ciudad y en el aeropuerto. ¿Cómo, cómo? Eh, o sea que las 24 licencias, ¿cuántas serán para la ciudad y cuántas serán para el aeropuerto? 24 en total. Sí, pero eh, al final, ¿cómo quedará la ciudad? ¿Esas 24 se van al aeropuerto o se quedarán algunas de ellas en la ciudad? Pues se repartirán, pero mucho más necesario es la, hacer las pruebas de capacitación donde nos hacen falta asalariados para doblar los turnos. Sí, esa era la siguiente pregunta. O sea, que ustedes dicen que se repartirán, pero ¿quién tiene que repartir esas nuevas licencias, el ayuntamiento o ustedes? ¿Quién, ¿Quién va a decidir cuántas se van al aeropuerto y cuántas se quedan en la ciudad? El ayuntamiento las concede y el taxi delche de las repartirá. ¿Y me puede decir el, eh, cuántas irán para el aeropuerto? Pues en proporción a, a las que hay. O sea, ¿más de la mitad se irán para el aeropuerto? Pues mmm, prácticamente... No, la mitad según la demanda en proporción. Bueno, veremos, veremos si se nota esa ampliación. Y ahora vamos con lo que usted ha dicho, el examen. ¿Ustedes necesitan conductores? Perdón, no... no. Vamos con lo que ha dicho, con el examen para conducir un taxi en Elche. ¿Se necesitan conductores en estos momentos, en taxistas en Elche? Sí, sí. ¿Cuántos? Pues... Mm, habría que esperar a las pruebas los, los aptos y no aptos y recolocarlos. La, la estimación, a día de hoy, no se sabe, pero hacen falta bastantes. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado con los exámenes anteriores? Eh, se ha, suel, ¿Suelen ser difíciles? Se, ¿Hay más aptos que no aptos? ¿Cómo, cómo han funcionado esta estas pruebas de capacitación? Pues hará eh, un año que se hicieron y funcionar, eh, han funcionado bien. Actos, sí que han habido actos y aprobados. Eh, el examen mm, hay una guía de orientación en, la, en base a la que se puede estudiar y complicado. Mm, vamos, no eh, teniendo un, un nivel de cultura medio del CHE, no debe ser difícil. ¿Ustedes han hecho el porcentaje? ¿Tienen cifras de cuántos conductores se necesitan? Pues mínimo, por lo menos, doblar todos los coches. Mínimo que menos que 50%. Eh, ¿Pero 50% o 50 taxistas? ¿cuánto, ¿Cuál es la cifra? La cifra, pues realmente si se doblan todos los coches, mejor. ¿Doblar todos los coches son 400? No, si ya hay 200 coches, cuando digo doblar, se refiere al, al titular y al asalariado. Vale, entonces son 200 mínimo, ¿no? Sí, mínimo. Para poder recubrir todas las horas, todos los, los turnos. Bien, y... El examen, eh, ¿por qué se ha puesto en este mes de abril? Porque el plazo, creo que para apuntarse, eh, concluye a final de mes, el 26 de abril, creo recordar. Sí, correcto. Se, eh, eh, tenía que haber sido, llega tarde, ¿cómo, cómo califica usted la fecha del examen? ¿Es, ¿Es lo que ustedes reclamaban? ¿Tenían que haberse examinado antes? Pues debería de haberse examinado antes, lo que pasa es que esto es un trámite un poco en farragoso para, para el ayuntamiento. Eh, ¿Farragoso por qué? Pues porque tienen que apuntarse la gente, sacar los actos, las bases, las listas y eso requiere un tiempo. Bien, pues el tiempo, ahora llegarán las listas y cuando ustedes cuentan desde la Asociación de Taxistas, ¿saben cuándo los días? Porque ahora es el plazo de inscripción, pero ¿tienen las fechas de los exámenes? No, todavía no. Hasta que no se publiquen los actos y los actos con, con los requisitos, todavía no hay una fecha publicada. O sea, las listas de los apuntados, las listas de admitidos, ¿no? Exacto. Bien, y el temario, eh, ¿quién lo proporciona? ¿El ayuntamiento, ustedes? ¿cómo, ¿Cómo funciona? El ayuntamiento lo proporciona, donde consta, pues, del marco tarifario, puntos de interés, historia de la ciudad, artículos del BOE, la ley del taxi, la ordenanza municipal y un nivel básico valenciano-inglés. Bien, Prudencio, eh, hemos hablado de las novedades de que se están tramitando la ampliación de licencias, pero también hay otra novedad y es que se aprobó en la última o en la, una de las últimas juntas de gobierno el incremento de las tarifas del taxi. ¿Esto qué supone para el bolsillo del usuario? ¿Qué incremento es el que se ha aprobado este año? Sí, es un incremento del 4%, pero vamos, yo creo que es entendible para toda la gente porque el nivel de vida de la gente va subiendo y todos los sectores se ha visto cómo ha ido creciendo el precio. En estos momentos, los taxistas, ¿ustedes cómo están en Elche? ¿Cuál es la situación del sector? El sector a día de hoy, pues, mm, estamos trabajando medianamente bien para nosotros y, nada, esperando el, el tema de las licencias, a ver si ven la luz, que no tardarán, y, y las pruebas de capacitación, que hacemos un llamamiento a la gente preocupante por, por el alza del turismo que hay en la ciudad y en el aeropuerto, para que la gente se apunte. ¿Cuál es el balance que realizan? Porque en todos los sectores, la hostelería, los comercios, están diciendo que en la Semana Santa... Ha, habido, ha sido una de las más multitudinarias de los últimos tiempos. ¿Usted qué balance es el que realiza de esta Semana Santa como taxista, como presidente de la Asociación de Taxistas? Pues es muy bueno y con vista de que la, la economía no para de crecer. Pues con ese balance nos quedamos suerte con los exámenes de capacitación que encuentran ustedes los conductores de taxis, como usted ha dicho, para doblar esas 200 eh, taxis, que, licencias de taxis que hay en la ciudad y que la ampliación llegue pronto y que este verano no tengamos los mismos problemas que eh, verano, el verano anterior. Falta de taxis en la ciudad. Prudencio, gracias. Gracias, Románica.